El profesor dijo: Necesitamos que le des un golpe con este martillo de oro. Luna y León, un plan, vieron feliz al piso de Mario que les prestara su plataforma. Una d o r a cuando golpeó con un martillo de globo, lo atacaron con bola de fuego y rayo s láser. Después de muchas equidadas, roces y golpes, cuando v i o el cuarto golpe, la luna se partió en dos y explotó. Es una cana nieve. Todos están felices. que la luna roja cada 20 años atormentaba y, y explotaba la aldea pero ahora eso nunca más sucedería festejaron todo el día con globo s muñeco s de nieve y pastel y así y esta historia de fantasía ha llegado al fusil sí. Sí.